Vamos a charlar algunos minutos con, este, acerca del de mercado inmobiliario con Germán Conrad. Él es justamente operador inmobiliario en Santa Rosa. Muy buenos días, Germán. Hola, muy buenos días, s c o m andan t e Germán,、eh, a ver, hay mucha preocupación acerca de、eh, la poca oferta que hay en el mercado de los alquileres para vivienda familiar. ¿Cómo analizás vos la situación? Sí, en realidad esto ya es algo de, de, de larga data, digamos, el tema de que siempre la, la demanda superó a la, a la oferta, esa es la realidad, siempre.、Eh, por ahí creo que tampoco hay que olvidarse en el, en el medio de eso que tuvimos un, un parate de, de muchos años en el cual、eh, no hubo entrega de viviendas、eh, uh -huh. del IPAB o viviendas sociales, no sé cómo, cómo llamarlas, digamos. Con lo cual, eso era a mi modo de ver, quizás personal, algo muy importante, primero porque se estaba dando un techo digno y, y propio a, a un montón de gente. Que yo siempre digo que lo que todos q u i s i é r a m o s en algún momento,、eh, yo también fui inquilino, es tener nuestra casa propia y no estar pagando eternamente un alquiler, ¿no? Claro. claro.、Eh, bueno, tuvimos un par de años en el cual no se pudieron hacer casas o no se hicieron casas. Claramente por una decisión política.、Eh, también separó un largo tiempo el tema del procrear, que creo que había sido una de las, de las ideas o proyectos más, más interesantes, que también cubría la parte, por ahí me estoy yendo mucho, de tu pregunta. No, puntual, no, está perfecto.、Eh... Pero es por ahí explicarte un poco el, el origen también、uh -huh. del de a f a l t a n t e de, de larga data,、eh, como te decía, el procrear, que por ahí le daba. Actualmente está, pero en un número mucho más limitado al propiedad original de hace 7 o 8 años,、eh, le daba acceso a, a la vivienda o, o al crédito a, a gente de, de recursos de intermedios que siempre quedan afuera de esto, digamos. s í O sea, ¿qué pasa? A esa gente le dicen no calificás para una casa de l i p a casa de barrio, vivienda social, y a la vez hay gente que realmente no, no pueden acceder. a comprar una casa con sus propios ahorros, pero sí pueden pagar una cuota más elevada que una casa social. ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, eso también se contó durante un tiempo, luego volvió, actualmente está, pero bueno, no, no es el mismo procrear de antes y no es la misma cantidad, digamos.、Uh -huh. eh, así que bueno, es como que siempre siguió habiendo una, una demanda, la verdad que bien、uh -huh. muchos dicen que Santa Rosa.、Eh, es una ciudad que no crece, digamos, en, en población. Para nosotros sí se nota que, hay, que han venido distintos tipos de profesionales, bueno, siempre siguen viniendo estudiantes del interior, bueno, también un poco que se había retirado la, la, la demanda con el tema de la pandemia, claramente. Y bueno, eso es como que ahora se normalizó. Bueno, estamos en, en, en niveles, te diría, de hace tres o cuatro años atrás, en los cuales pasa eso, que, que la demanda supera. Ampliamente la, la oferta, y, bueno, y eso lleva al tema de los valores, a que por ahí muchas veces la, las propiedades no tienen las mejores condiciones y demás.、Uh -huh. eh, ¿Qué hay este, de cierto en esto que se viene denunciando desde las organizaciones de inquilinos e inquilinas、eh, que este, da cuenta de que los dueños de. De las viviendas, las retiran del de mercado de los alquileres para vivienda familiar y las colocan en el mercado del de alquiler temporario. Mira, yo puntualmente no te puedo hablar mucho del tema porque nosotros no manejamos alquileres temporarios.、Uh -huh. Entonces no te podría hablar a g e n c i a cierta, yo, digamos, martillero, desde mi inmobiliaria. Sí te puedo decir que nosotros. Perdemos propiedades d e administración por distintos motivos, porque a veces se v e n d e porque a veces las vende un colega, porque a veces, nada, las sacan porque se viene a vivir un hijo y de la misma manera es como nosotros también,、eh, también tenemos a m b i é n t propiedades nuevas. Explico?、Uh -huh. ¿Me explico? v o me d e pero nadie te dijo que te las llevaba para alquilar por día. Sí, alguno me ha dicho, mira, voy a ver qué hago porque el, el negocio ya no me es、eh, tan rentable. A ver, por ahí el. Tenemos, digamos, la, la, la contracara de que por ahí el dueño, te, el, el inquilino te dice cuando viene el aumento, digamos, el mismo aumento fijado por ley por el gobierno, p o n e l que este mes que arranca mañana va a tener un incremento del 89,6%,、claro. 89, algo así. Pues el inquilino te dice: Mira, para mí es prácticamente impara, impagable. Bueno, ya sería hilar mucho más fino para ver si realmente a ese inquilino. El sueldo le aumentó e n t o d o un año que estuvo congelado ese porcentaje del alquiler. s í Y a la vez escuchas por contrapartida al dueño que te dice: el aumento para mí es insuficiente. Y yo siempre pongo el ejemplo de que cambiar un termo, en la mayoría de los casos, le lleva un alquiler, un alquiler y medio. Y si la propiedad es muy económica, como hay departamentos económicos acá, Sin de merecer a nadie en algunos barrios, un, cambiar un termo te lleva cuatro alquileres. ¿Me explico? Entonces,、sí. por ahí eso a veces el, el inquilino no lo ve. No sé si me explico. Entonces ahí es donde te plantean de que no le es rentable alquilarlo. Más allá de los aumentos y todo, digo, la inflación o el aumento de ciertos productos no ha sido exactamente igual a lo que, a lo que aplica la ley. ¿sí? Porque en la s ley, e si s、si、quieren leer un pequeño repaso, está compuesta、eh, por el promedio de los sueldos estables, que se llama RITE, ¿sí? y por el promedio inflacionario anual, que mide el gobierno. El promedio inflacionario anual está medido por un montón de productos, que no son solamente comestibles, sino que son todos los tipos de productos. A veces aumenta un producto que yo no consumo, y me hace aumentar la inflación, que en realidad no, no es el, el consumo real de mi casa. Por otro lado, el promedio de los sueldos estables, vamos a poner cualquier ejemplo, si yo soy empleado de comercio y hace dos meses cerró la paritaria el gremio X, para no nombrar a nadie, ¿sí? una paritaria muy alta hace que influya en esta fórmula, sin embargo yo no soy el que pasó a cerrar una paritaria, vamos a poner, del、no、sé, 100%. Sino que. Mi gremio cerró una paritaria del 70%. Bueno, pero en el promedio de todo esto dice que yo sí gane más. Esa persona es la que normalmente se queja de que no puede pagar, quizás, o al menos que le plantea el aumento que le arroja la fórmula al año. ¿Explico? Sí. Sí, sí. El, el valor inicial que no está legislado, ¿cómo se fija? n o fija el mercado. O sea, lamentablemente es así. O sea, el, el, Lo fijás, digamos, en relación a lo, a lo que vos ves que está actualmente, que en realidad es prácticamente lo mismo que pasa con una casa. Es decir, bueno,、eh, ¿qué es lo que tengo cerca acá? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto puede valer? r e n t e n d é s Eso es un trabajo que hacemos nosotros cada vez que hay que. Se tasa la propiedad, digamos,、uh -huh. sea para alquiler o para venta. Digamos, y bueno,、eh, ¿cuánto vale esta propiedad en el mercado hoy? ¿Para alquiler o para venta? Es más, tengo. s e pasa más de una vez que te traen una propética y d i Bueno, decime cuánto vale para alquilar, cuánto vale para vender. Y después te digo: ¿qué vamos a hacer? ¿Entendés? O sea, es una tasación conforme al, al mercado de cada día que lo tenés que hacer. Muchas veces te pasa que cuando se vence el contrato, no en el aumento anual, uno pasa un valor y dice: s pero me estás matando, le estás aplicando X porcentaje. No, no le estoy aplicando ningún porcentaje. Eso lo aclaramos siempre. La estamos volviendo a tasar en relación. Eh, a las condiciones del mercado de hoy, vamos a suponer. ¿Qué pasa con estas, este, estas condicionantes que habitualmente、eh, denuncian las mujeres que, que por ahí este, tienen dos, tres、sí. niños y que dicen no me alquilan、uh -huh. porque tengo tanta cantidad de hijos? Mira,、eh, lo que pasa puntualmente, yo no sé. No, no creo que corresponda generalizar.、Eh, yo creo que, que por ahí, por la, por la situación económica actual, pero que en realidad se ha dado siempre, digamos, se ha ido, por ahí uno dice la economía está mejor, pero hay familias que siguen estando afectadas por distintos motivos, ¿no? Puedo dar, si queréis, el ejemplo que me pasó la semana pasada hasta que me sirve con un conocido. Me llama por una propiedad, me dice, Germán, veo que tenés publicado un departamento en tal y tal lado de dos d o r m i t o r i o s ¿Cuánto vale? Tanto. Bien.、Eh, ¿También tenías uno de uno?、Eh, sí. Tanto. ¿Pero cuántos son? Somos tres personas. ¿Y el monambiente cuánto vale? Entonces, digo, muchas veces pasa, te vuelvo a decir, no digo que siempre, que Por un tema económico, necesitan o quieren meterse o alquilar en un lugar en el cual físicamente es casi imposible. ¿Qué te plantea la gente? Y yo lo entiendo, es lo único que yo puedo pagar. Está bien, pero uno trata de que no vivan en condiciones infrahumanas. O sea, hay gente que te dice, yo voy a poner tres camas en un monoambiente.、Eh, te p r e g u n t o te parece bien que pongan dos camas. Una cama de dos plazas más una, primero que físicamente prácticamente no entran, porque los monoambientes son casi todos chicos, estamos hablando de 28 a 32 metros, más una cama de una plaza y que viva en una pareja con, con uno o dos nenes,、eh, es lo que muchas veces pasa. Bien, ¿sí? bien. No digo que siempre, pero es lo que pasa. O sea, por un tema de que no puedo pagar, vamos a poner el de un dormitorio que vale 60, me voy a meter en el monoambiente, que es lo que puedo pagar. Vale, no lo、no、sé, 35, 40 con mi hijo, con mis dos hijos y mi pareja y, y lo que fuera. a e n t e n d é s Y yo creo que esta gente no está eligiendo alquilar eso. No le, no, claramente yo no quiero vivir apretado, pero las condiciones económicas me d i c e esto: yo tengo para pagar esto por el alquiler. Es lo que ellos mismos nos plantean a nosotros.、Uh -huh. o sea, uh -huh. vuelvo a lo mismo: me parece que ahí、eh, tendríamos que ver a través de qué medios. q u t e tiempo, digamos,、eh, buscamos otro tipo de solución. Insisto, que para mí tienen que ser las, las casas sociales, o de última pongámosle el nombre que sea, que sé que actualmente se están haciendo, pero sea, no estoy diciendo actualmente eso c a m b i ó mucho en la pampa. Bueno, Parece que, que la solución va un poco por ahí para esa gente que quizás no tiene los mismos recursos para apuntar un alquiler y que claramente necesita una vivienda más amplia, más cómoda. i n c l u s i v e con patio. No nos olvidemos que la mayoría de los departamentos tampoco tiene patio. Acá me pregunta un oyente: ¿por qué no se puede pagar con transferencia bancaria? Sí, yo te comento normalmente qué es lo que pasa.、Eh, en realidad,、eh, según el Banco Central, debería haber una, una cuenta especial para inmobiliaria. Cuando nosotros nos acercamos al banco para abrirla, esa cuenta no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me depositan, cuando me dicen a mí te voy a depositar o te voy a transferir, tienen que depositar a la cuenta de Germán Contras, de la cual en realidad yo no soy el dueño de, vamos a poner los 30 mil pesos que a mí me transfieren o me giran a mi cuenta. Yo, lo único que me corresponde de esa transacción, Es el 5, el 8 o el 10% que yo cobro por administración. ¿Me explico?、Claro. Muchos te dicen, bueno, pasarle la cuenta del dueño. ¿Cuál es el tema real? Si yo le paso la cuenta del dueño, según mi punto de vista, puedo estar equivocado. La inmobiliaria deja de tener fin. O sea, ¿qué hace la inmobiliaria? Nada, le avisa al dueño que Juan le transfirió. O sea, no e s t á haciendo nada, no e s t á Ni cobrando, ni cobrando el alquiler, que sería lo básico, más allá de que s i g a que la inmobiliaria tiene que gestionar los arreglos, gestionar los reclamos, gestionar condiciones, ¿entendés? Pero si ya de una, contacto al dueño con el inquilino para la transferencia, la inmobiliaria en el poco tiempo, en esa operación, va a desaparecer. Ese es mi punto de vista. ¿Me explico? Perfecto, perfecto. Germán, te agradecemos o sea, estos minutos. A mí no me cambian nada que transfieran,、claro. o sea, creo que todos,、eh, por el tema de la pandemia, Y me incluyo totalmente, tuvimos que amigarnos con la tecnología, no solo con el tema de las transferencias, sino con el uso de celulares, computadoras, y una transferencia nos cuesta segundos.、Sí. Que entre y que yo la vuelva a girar a otra cuenta. Se vuelve decir, por ahí todavía no están agilizados algunos medios para que lo podamos operar. ¿sí? Pero no, no, no, no es que yo esté en contra de eso, digamos. Está bien, está bien. Sí, y también ejemplo, por ahí andar ver, con tanta es, plata en el bolsillo, uno sacar no, 80, lo, 90 lucas. No y... entiendo, y te digo más, mirá, ayer me dice un, un muchacho, fui al cajero y me pone traba para retirar. y, es ¿Y clave, es? Eso es verdad, según lo que tenga autorizado en su cuenta, no puede retirar para venir a p a g a r el alquilero para hacer una reserva. Pero si vos me decís a mí, por ejemplo, Germán, yo te voy a transferir tus honorarios, perfectamente, este es mi número de cuenta. No se discute. Venís acá, y yo y te me venís con el recibo este, o me mandás una foto de WhatsApp y yo automáticamente te doy la factura. Porque ese dinero sí es mío. ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Está bien? Perfecto. Te agradecemos、bueno. estos minutos con、por、Radio Kermesse, muy claro. No, por favor, que tenga m u y buen día.